Estamos en unos minutos. Escuchamos a Marcelo pedonta Durante estos años, estos meses del año vinimos eh, recuperando algunos sectores de la Subsecretaría de Trabajo y nos urge rápidamente capacitar a todos los que estamos en el mundo laboral en inspecciones. Eh, nosotros habíamos comprometido con los gremios de generar una capacitación, hoy es el primer módulo de nueve. Esperemos que en el año podamos cumplir los nueve y hoy vamos a hablar sobre un tema que quizás los pampeanos no lo visualizamos mucho, pero que está presente combatirlo, como es el trabajo infantil, el trabajo esclavo y también los trabajadores eh, del servicio doméstico o en casas particulares, para eso contamos con el invalorable, o la invaluable colaboración del Ministerio de Trabajo de la Nación, con la predisposición de Edgardo Zenén González y bueno, hoy tenemos los mejores capacitadores que hay en el país. Hemos invitado a todos los gremios, eh, la concurrencia me están comentando que es muy importante porque también les sirve a los gremios para eh, dotar de valor agregado a sus cuerpos inspectivos. Bien. ¿Fue un pedido de los gremios entonces? Este? Fue uno de los tantos pedidos, además hoy, eh, a decirte verdad, la Subsecretaría de Trabajo en su capacidad inspectiva está muy limitada, estamos con eh, seis inspectores en toda la provincia, Le, lo que nos va a llevar un tiempo prudencial eh, armar y capacitar a algunos trabajadores más que quieran pasar, porque hoy la inspección de trabajo no es algo improvisado y, o solamente tiene que ver con la, la aplicación de convenio colectivo de trabajo, sino que hay figuras que eh, están apareciendo en el mundo laboral, vuelvo a repetir, trabajo infantil, trabajo esclavo, Eh, distintas situaciones de grupos, de grupos vulnerables que tienen una temática especial como para atenderlo. Eh, se dice por estilo de que el trabajo infantil es una cuestión cultural y que están determinados nichos. Yo creo que en la República Argentina ya es un flagelo que está en el sistema productivo, en la calor, en la cadena de valor agregado del, del sistema productivo y hay que, cuanto antes, salir a combatirlo. ¿Se habla del contexto general de trabajo? O sea, un contexto complicado para el trabajador. Por supuesto, y nosotros creemos que la mejor forma de afrontar esta crisis es estar cerca de los núcleos productivos. Y además, a ver, hay crisis y sí, hay crisis. Eh, hay empleadores que van a tener problemas, hay empleadores. Pero también hay empleadores que en función y en nombre de la crisis aprovechan para generar este tipo de figuras y nosotros no podemos quedarnos sentados y diciendo, bueno, vamos a entender porque eh, nosotros compartimos con la OIT que un niño tiene que estar eh, jugando y no trabajando, y aquellos niños eh, eh, jóvenes que tengan la, el permiso de la ley tienen que estar con todo lo que la ley le manda para estar protegidos. ¿Se han podido juntar con los 16 empleados del RENATEA que se quedaron sin trabajo? Yo me junté. Uh -huh. eh, le... Vuelvo a repetir, toda mi solidaridad, es muy poco lo que podemos hacer nosotros. Hoy me comunicaban que ese acuerdo entre UPCN y UATRE está... Fundamentado en un fallo de la Corte, digamos, eh, sigo sosteniendo, no puede haber fallo que anule los derechos laborales, no puede haber acuerdos de, de parte o signatarios que hagan convenios colectivos a la baja, puedo entender las razones políticas que me quieran dar, puedo entender que se haya querido salvar aunque sea la indemnización de los trabajadores, pero me parece en esta instancia que lo más saludable hubiera sido tratar de esa fuerza laboral reubicarla, porque está bien, la indemnización de seis meses puede ser una indemnización importante para los sueldos que tiene el Estado Nacional, pero nunca va a ser igual a tener un trabajo fijo, estable, sustentable, y tener la tranquilidad de que mes a mes vas a poder pagar el alquiler, pagarle el estudio a tus hijos. Así que bueno, no, yo con esto no quiero entrar en conflicto, porque pareciera que todo lo que uno dice... Eh, eh, sensibiliza, yo lo que digo es que a mí hay cosas que me sorprenden y me parece que hoy el gobierno nacional que baja tanta línea en las jurisdicciones locales, para que mantengamos atentas todas las redes para mantener los niveles de empleabilidad por lo menos en lo que estaba a diciembre del 2015, seguir generando a diestra y siniestra cesantías de trabajadores estatales, que hay un detalle importante, no son aquellos que estaban embarcados o enmarcados en el famoso decreto de Macri, sino que son aquellos trabajadores que estaban cumpliendo sus funciones, que está acreditado que estaban cumpliendo sus funciones, más allá de que yo creo que el Renatre nunca tendría que haber sido desaparecido, son esos botines de guerra que hay en la política, Cristina estaba peleada con el Movo en aquella época, le saca el Renatre para armar el Renatea, pero en el fondo... Estamos hablando de trabajadores, no estamos hablando ni de actores políticos, no, esto tiene una sola calidad para mí, que es la calidad de trabajadores. De todas maneras, en función de este tema, te fue crítico con Macallister. Sí, porque, porque yo siento que los funcionarios nacionales corren rápidamente a la prensa para cuando tienen que hablar de nuestros ministros, cuando tienen que hablar del gobierno provincial. El otro día escuchaba a la directora del INADI, la discriminación es cuando te echan de, trabajo, de tu trabajo por cuestiones políticas simplemente por pertenecer a una línea política, puede ser el PLO, la Cámpora, los K, los peronistas, no, no te pueden sacar tu fuente de trabajo. Eso sí es discriminación. Y yo me parece que antes de eh, eh, poner eh, o, o hacer declaraciones altisonantes con los funcionarios provinciales, tendrían que mirar un poquito, un poco, un poquito su propio ombligo y entender que estigmatizando a los trabajadores de Ñoqui, de Cámpora, de esto, de aquello, lo único que logran es agrandar la grieta que tanto dice que vinieron a curar. Eh, se, se viene un paro nacional seguramente con las cinco centrales o por lo menos cuatro de ellas, que se van a juntar en los próximos días. ¿Qué, qué puede llegar a pasar en el segundo semestre? Mis colaboradoras dicen que hablo de todo, pero ya hablar de lo que va a ya Moyano, me parece que es mucho. <risa> bueno, ahí estaba ahí es. la, la palabra de Pedionta, sonriente, pero...